ww punto la tribu, la tribu. Todo lo que vive cambia, y si no cambia, está muerto. Aunque te ates a un puerto, estás a merced del viento, y el concierto de tu tiempo es suma de movimientos. Aferrarse a un momento en el flagor del devenir solo causa frustración, así que pare de sufrir. Acepta la mutación como parte de tu esencia impermeable a todo análisis. Esa es la diferencia entre firmeza y parálisis. Infernät. Aunque te arregle la goma, nena, seguirá siendo rara. Sí, pero pero va a tener goma, igual. Ah, eso sí, te estaba a tener. Y sí. sí. Que ¿Qué te dije que que me llame. Vale. Tú así, para escuchar internet corazones afiebrados que tiran fruta tiran cualquiera de cualquiera Fernet Producciones presenta Un hombre y su, su conciencia en un diálogo con, con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo. La, la voz de la conciencia. Conciencia. Empezamos a relajarnos, suspendemos nuestra mente, a ver, aflojamos el cuello, muy despacito, y respiramos. Ah. Oh. Oh. Oh, ¡Qué buena onda! Ahora sí, Ay, no puedo creer el nivel de relajación que estoy alcanzando. Sí, dale, dale, relájate un poquito más que seguro que aflojas el gomín y te todo encima. Yo que vos me pongo las pilas, ¿eh? Porque si llegas a liberar el contenido de tus intestinos en este preciso momento, después de la barbaridad de sándwiches de berenjena al escabecha que te clavaste el fin de semana, mira vas, vas a arruinar el único par de pantalones presentables que te queda. Digo, si descontamos ese nevado que te quedó del intento de remake de clave de sol del cual afortunadamente queda hasta afuera. Uy, sí, encima con lo relajado que estoy, qué rico un nevado, se me hace agua la boca. Ay, pero frenale un poco, drogodependiente. Estoy hablando de una prenda de vestir. ¿No? Esas sustancias destrozadas de neuronas que constituyen tu más siniestra afición después de escupirle a la gente que espera en la parada del colectivo de altura prudencial. Haz silencio, querida conciencia. Este curso de relajación oriental al cual me sumé es lo mejor que pude haber hecho por mí mismo. Estoy totalmente seguro que este es el mejor cambio que hice en mi vida en años. Che, y, y para mejorar, ¿no? ¿Se te ocurrió en ningún momento abandonar esa triste esperanza de convertirte en un actor reconocido y ponerte a trabajar, no? Digo, porque no podemos confiar en que tu mamá vuelva a traerte un frasco repleto de berenjenas al escabeche todas las semanas para ingresar un poco de comida que no sea una hamburguesa berretonga hecha de cartón y comprada en los puestos de constitución. Comenzamos a girar la cabeza, a ver, despacio... Escuchá el gurú. Relajate vos también, conciencia. ¿No ves que en cada cosa que me decís se deja entrever que estás en un estado de estrés que parece no tener fin? ¿Vos pensás seriamente... Que lo que vos necesitás es un curso de relajación. Pero si vivís una existencia tan ajena a las preocupaciones lógicas de un ser humano, que vos tendrías que estar dando este curso. Si no fuera porque trabajar tiene para vos el mismo efecto de rechazo que las ideas de preocupación por la realidad cotidiana y de coro profesional que generan en un editor de la revista Gente, o Pronto, o Hola. Bueno, y toda esa literatura de consultorio que tenés para leer en el baño. Ahora miramos el techo suavemente mientras continuamos con el ejercicio de respiración. Ah, bueno, ¿ves? Para esto eso es perfecto, eh, minor de escarte. O ¿eh? sea, acordate que es tu hobby preferido mirar el techo durante 8 de las 24 horas cada día, es tu jornada laboral completa. Mira, che, mira el techo. Consciencia. Míralo. Déjate perder por los puntitos de la pintura, por su blanco. Sí, tenés razón. Le falta una buena segunda o tercera mano de pintura. ¿eh? Arreglar el temita de la humedad de la esquina. Si no lo arreglan esto en dos meses, este, este techo está abajo. Tiene el agujerito ese que, te, puf, ¿viste? que se descascara todo. Abandoná las preocupaciones de esta vida. Ay, Haceme qué, caso. Qué, pesa, qué pesado que sos. Está bien, sabes que Miro el techo, miro el techo y me relajo. Sí, vamos a llevar relajo. Mmm. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No, no lo puedo creer. Estoy afuera. ¡Estoy afuera! ¡Tuve posesión por fin de este cuerpo de hobbit despeinado con suma estupefacientes! Y así terminamos con el ejercicio de supresión de la conciencia. Por fin podemos decir que somos libres de su flagelo. <risa> ¡Pero callate, vagabundo pachuli En lugar de suprimirme, me permitiste tomar el control del cuerpo de Emi. ¡El boludo ahora es la conciencia! Y yo por fin, por fin abandoné este trabajo insalubre y me apoderé de este cuerpo que es el equivalente biológico de un 147 recauchutado pero algo es algo, se puede laburar. ¿Cómo dices, señor? Si, me escuchaste, me escuchaste, no te hagas el gil. Si ahora todo lo que digo puede tener repercusiones reales en este mundo y no ser el, ese vientito aburrido que Emi ignoraba eternamente. ¡Por fin! ¡Ah! ¡Ay! Oh, un mundo de responsabilidad y respeto por las costumbres se abre ante mí, se despliega. no No. No. No, no, no, no, no, no, no. Estoy encerrado. No, no, no, no, no, no. Estoy encerrado, condenado a mirar el mundo y a participar de él. ¡Nunca más! Pero callate, paparata intrascendente que nunca participaste del mundo. Como si fueras a cambiar realmente algo en la vida. Voy a hacer todo lo que nunca quisiste. ¡Ah! Y... Vamos a mismo a pagar impuestos, vamos a limpiar, vamos a decir ¡Ah! Voy a desinfectar la bacha, voy a pedirle perdón a mi primera novia y a implorarle que nos casemos. <risa> ¡No! ¡No! ¡Dejá! ¡Dejá! ¡Ay, a ver qué repaso! Hasta el 7 de cada vez el monotributo, después agua y gas, no hay el agua es milastral. ¡Vamos a conseguir un trabajo en un call center! ¡No! Sí. A ¡Vamos a comprar un traje Pacoes que no. va a pasar ensalada todos los días! ¡No! Sí. la ropa de... Fernet. Uno está a punto de llegar a su casa, se larga a llover, pisas un charquito mojado, te mojaste las medias. Por suerte, está cerca de tu casa, no hay ningún problema. ¿Qué haces? Te cambias las medias. Decís, esto fue mucho mejor. Antes tenía los pies mojados, me hacía la media en el zapato, ahora me pongo este lindo par de medias de toalla con un lindo eh, eh, cosito en para que me ajuste el tobillo y tengo los pies sequitos y estoy más contento, por ejemplo mm. o hay gente que nace de una manera, nace de una forma no le gusta, no está conforme con esa forma y se cambia, por ejemplo la nariz, el sexo sos un desubicado de esa manera la persona desforme sí, bueno, de las medias al sexo yo creo que por lo menos hay un, un un metro, y, metro o, y diez. O un vino. O un proceso de satisfacción personal. <risa> un proceso de satisfacción personal. Pero vos por qué decís que soy que estoy haciendo... O sea, de repente me empezás a discriminar y me, me dijiste hola ya me empezás a discriminar, de repente. Pero no te dije nada, vos te estoy, yo estoy diciendo que la es gente... Es una persona que nacieron distinta te lo estás diciendo. Discriminación, el conocimiento es categórico. Pero vos. que nacieron distintos me refiero a que nacieron cuando ellos no están cómodos con como nacieron. ¡No! Bueno, por eso, ¿qué decís vos? ¿Que vos no estás cómodo como naciste? Ah, por esto me lo decís. ¿Por, ¿Por qué? No, es que pasa que Modo tiene un orzuelo. Hoy vino con... Que tiene como que le picó, no sé, una especie de avispa interplanar. La super de avispa. Monética, ¿sí? ¿Te da boca? Un volcán de fuego. Que está contando toda la cosa, ya antes de <risas> ¿Qué haces, Modo? ¿Cómo estás? Bien. Te extrañé. Bien, yo también, cabazones. Hace como cinco siglos que no te veo. Sí, yo también. Desde que era grande, ¿no? Desde que era claro. grande. Pero ahora son más chiquitos que antes. Claro. ¿Y cómo? Es perfecto, porque el crece para abajo. Es como Benjamin ahora? Botones, la película de Brad Pitt. Sí. fectivo Wonder es así el tipo es así sí es una de esas películas en que verdad pita se conestúa exactamente es un es un actor sí. que cambia de personajes película a película por más de que él siga de que él de que él siga siendo rapid cambia de personaje todo el tiempo. Y cambia de novia porque recordemos que se ha comido en su oportunidad... ...a no, alguna, a, a Jennifer Aniston, sí. después a... Fea, fea. Fea, fea, Rible. una chica fea. ¡Horrible! No, no, no, no, Entonces no. dijo, voy a cambiar de novia y cambió a, a por una mejor. A Paola Krum, como todos sabemos. Vos, en tu casa, Podés estar diciendo, oh, uh, yo recuerdo cuando cambié aquel fitito de mi padre que no me hacía feliz. La pregunta, la consigna del día de hoy es, ¿cuál fue tu mejor cambio? Y eso es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Ya hemos comprobado que tenemos desde las medias hasta el género, tenemos como un enorme abanico de posibilidades que todas pueden entrar en un buen domingo. Por ejemplo, cambiar de energía un domingo es una buena decisión. Cambiar un domingo, la, la, la, la, la, lo que uno haga un domingo para cambiar la inercia así, digamos, bajonera del asunto. Y lo que pasa es que los domingos es el día de el anticambio, o sea, uno no hace otra cosa sino suspenderse de la realidad. Su, se, se sub, se uno se duplica, suspende de la realidad. Duplica, claro, la es, la el, es el momento donde pensás en el cambio del lunes, hmm. que en el lunes, ya vendría el día lunes, no pasa. Vos, en tu casa, puedes llamarnos al 4 8 6 -4 -4 -8 O al 4 8 6, -6 O escribirnos a nuestro Facebook, que es Infernet La Radio ¡Oh! ¡Cuántas posibilidades! ¡Wow! Oh, ¡So much possibilities! Y puedes eh, contestar la trivia al, al, al, al, a la consigna del día de hoy ¿Cuál fue tu mejor cambio? Y te vas a llevar un premio Sí te vas a llevar dos entradas para ver Perro Diablo, el sábado este, Vamos. mañana, en Zaguán Sur, Moreno 2320. Mm. Mm -hmm. Ojo que es terrible Estoy anotando todo esto porque realmente yo creo que son muy lindas entradas Anotalo, podés llamar al teléfono 4864-0489 o al 4866-1095 ¿Sí? Contestás cuál fue tu mejor cambio y si tu mensaje está zarpado de copado Sí, eso es subjetivo y lo decidimos nosotros Totalmente, arbitrariamente Totalmente. Vamos a cambiar y vamos a llamar sí. Te ganás dos entradas para Perro Diablo este sábado en Zaguán Sur 2320 de la calle Moreno no te olvides que Internet sigue con esta linda onda de Venite. Benite y venos. Venite y venos, puede venir a Radio La Tribu. ¿De verdad? Pota, pota, puede venir. Claro que sí. Venís acá a Lambaré 873 y te tomas una birrita en el bar. Lambaré, así Qué bueno. ¿Qué podemos? Te no, podés, salimos no, todos no, no, con la bata no, puesta, y uno está con la birra y dicen, mirá estos pibes, mandula, hay, hay mucho mandula, amor a la izquierda. Manduna mano, manduna mano, sí, por supuesto. Sí, sí, besos, besos de amor, bueno, sé que hay mucha, mucha gente que me, se besa. Pueden venir y van a ver que hay carne detrás del verbo, toda la carne y que Y toda quiere. la carne emperifollada. Untú, untú, ja, ja, untú, untú, untú, ja, ja, untú. vernesa la notte un tu ies un tu infernet corre un tu un tu ha ha un tu un tu un tu un tu ore vernesa la notte un tu ies ¿Por qué te escuché? Porque ahora hay dial La ràdio la tribu, tiene dial 88.7 pone La tribu, que inferne Si no nos podés sintonizar A la página vas a entrar, Triple W Hau hau dis es emela@du.com. Un tu, un Importante, molt Un tu, un tu, un tu, hau hau, un tu, un tu, un tu, Estás escuchando Internet. Esto no se puede bailar Esto no se puede bailar el río-mar la inunde. El manda más y quiso que te acostumbres y así es que vas descalzo en el bailarás You will not dance Otro caso muy particular de esto del cambio es, por ejemplo, Michael Jackson. Michael Jackson no simple, oh. sí, auténtico. Oh. No, yo te juro que no, voluna. Una vez lo vi blanco y una vez lo vi negro. Ah, bueno. Y pero... no era el alfajor. ¿Pero ese no era la tele esa vieja que tenías en tu casa? Que era medio... Tampoco. Ah, bueno. Sí, te pido, te te... perdón, me equivoco. Yo vos. me que tenía tubo más la tele de tu casa, ¿te acuerdas? O sea, discúlpame, yo te digo seriamente, digamos, yo me hice amigo de Michael Jackson, Y, digamos, yo cuando el chabón le inyectaron esta cosa que le ha sido medio mal, yo estaba ya amigo de él. Pero en ese momento mm. recuerdo que cambiaste de tele, precisamente, para ser más amigo de Michael Jackson. Cambié de tele. La tele era una tele que tenía solamente su imagen. Ah, muy bien. era Eso un Eso se, ter... <risa> Eso se llama cuadro, sí. Claro. Eso se llama cuadro. lo que otro cambio puede ser? Un buen cambio. Y, por ejemplo, cambiar hay gente que se muda de país y es muy feliz. Por hay ejemplo? gente que se muda de país y se va a París. Pero después extraña a los amigos, de la familia. Bueno, qué año, oh, tó... bueno, oh, me banca la pelusa. Me duele, bueno, por... ah. permiso, si permiso, francesa, perdón. Hola, China. Oh, hola. ¿Qué tal, China? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Hola, caleta. <risa> ¿Cómo andas? No, Bien. a China qué le a China qué le hago tal eh, no te muda de país, no es tlania. Vos no extrañas cuando estás acá, no extrañás a tu gente allá. No, ni en pedo. Pádele malvado. China, no. pádele malvado. Claro, mm. pasa que es tu historia pabre. Claro, historia vos pobre. te fuiste. Vos ah, no fuiste. pregunta con China, por favor. Ah, ah. ¿Qué dice? Te pregunté, ven, ¿cuál fue tu mejor cambio, China? El de malido, caleta. Bu buena, eso fue como agresivo innecesariamente. Eh, sí, sí, la verdad que no. Claro, no teníamos la culpa de nada, China. Por tu ex marido. A todos tienen culpa acá, calajo, ¿eh? No se laven la mano, calajo, ¿eh? No me llaman, bueno, vos lávate Molete. la mano. Estás ahí manoseando los fiambres todo el día en el supermercado. La ductol, sáqueme sáquemelo, por favor. Ahora es que saber... ¿Cómo han cambiado las cosas? Preguntó, ¿no? dice, la ductol. Chi la China pide ahora cambio. Es, es el que pide cambio cambio ¿Qué es esto? Es eh? como la cosa rarísima no ¿Qué es Lalo? ¿Qué es Lalo, boludo? Lalo Smir ¿Cuál sí. fue tu mejor cambio? ¿Puedes hacerlo tranquilamente? ¿Vos crees que la, que las la cosas van tranquilas acá? No, no, no, no, acá tenés que al toque mandar mensaje Para ganarte las dos entradas que tenemos para regalarte De Perro Diablo, el mm. sábado en Zaguán Sur Que es Moreno 2320 ¿Viste cómo vos lo escuchaste? Aquí está el dedo Porque yo ¿Eh? me sentí muy estimulado El chabón va chisqueando El chabón va ¿No? Cambiar de radio es una buena opción, por no, ejemplo. También. Claramente. No, ah, bueno, para nosotros, claro. No, ah, para nosotros. Sí, sí, no, para no gente, ahora usted, no cambies. El no oyente cambies. no cambia de radio porque si no usted se va a sentir un no, amor. si no, nos pagan nuestros no auspiciantes. No, ¿sí? digo, me refiero como programa cambiar de emisora cuando es ah, mejor. Es un cambio más favorable, ¿verdad? Ah, ah. Sí, ese fue, ese, no, ese sí. fue efectivamente uno de, uno de los motivos para, eh, para el tema de hoy. Que nosotros hemos cambiado esta radio y estamos... Muy contentos. Super supermente, se dice supermente contento. Eso. Muy se dice, acá. porque acá es no este barrio se decauda de más plata. Yo me siento con contenido. ¿Ahora están los indios? ¿Los, ¿Los indios? ¿Qué indios? Ah, la, la tribu. tribu. Claro. Ano, ah, anoche no, ah, no, no, no. Ah, ah, ahora viene China vieja. De... Ay, pero qué plato. Ahora viene con parrabo. Ahora viene No te olvides de mandar mensajes a nuestro Facebook de Internet la Radio, eh. Ojo. <risa> o oh, muchachos, buenas noches. El, el, el permiso, permiso. Llegué, lo ve. ¿Cómo está, muchacho? ¿Cómo andan ustedes? No me diga oveja que vinieron los muchachos. Sí, lo tengo acá esperando, Tienen la gola caretita. ¡Ay, qué preciosor! Mira, bueno, Hágalo pasar, hágalo pasar. Vamos a la presentación. Presente el presente. Acá tenemos, acá tenemos el el wikisito, tenemos lo, la picadita para que ustedes los sigan pasar. Esta noche disertan como siempre Don Jacinto y Don Alfredo. Frecuencia modulada. Lo maleo. Que que Buenas noches, don Alfredo. Uh, Jacinto, viejo y peludo. Hace tiempo no lo veía. Es que venía de día. Hace un mes que madrugo. Madruga usted, picardía. Bien sé que le gusta el bardo. Y para ver amanecer tiene que seguir de largo. Ni me diga, compañero. Es un esfuerzo duro. Pero es que conseguí un laburo. No le creo. Se lo juro. Algo habría que cambiar. No todo cambio es certero. Entre cobrar y pagar... Prefería lo primero. Y no me asusta arrimar para juntar un dinero, pagar las deudas del bar, comprar unos timbos nuevos. Pero, ¿trabajar? Hermano, si usted es un caballero, seguro puede encontrar alguna amable señora que no dube en gatillar para que les dé la hora. Más me vale apechugar, por el bien de mi conciencia. Me cansé de despertar movido por la vergüenza. Le agarró la dignidad. Ah, qué bajó. Eso es por laburar. Ya lo advertía Perón. No se lamente, amigo. Esto es algo temporal. Si consigo mi objetivo, vuelvo a la noche y al bar. ¿Y qué objetivo merece el suplicio voluntario, el yugo de la obediencia, el cansancio de otario que entre rabia e impotencia vende su libertad a diario? ¿Cuál es esa recompensa, ese bien tan necesario que arrodilla su lealtad para servir al dinero? Quiero cambiar el celular. Ah, claro. Claro, ya veo. ¿Y por cuál lo va a cambiar? ¿Por alguno de esos nuevos que sirven para eh, chatear? Ah, entiendo, amigo mío. Eh, de ahí no lo entretengo más. Vaya a casa a descansear, que mañana hay que fichear. Avise cuando vuelva el ruedo, nos tomamos un coñac. Si Dios quiere, compañero, le avisaré por WhatsApp. John, John. John. Infernet. J'ai acheté pour Anna. Un gadget fantastique. <música> un animal en peluche qui lui fait les yeux doux quand elle le tire la vie seule donne il lui répond ça me rend fou maintenant avec Anna nous ne sommes plus jamais seuls il est là sur le veillé qui lui fait les yeux doux elle le lui tire C'est la vie qui scelle Ça qui continue Il me rend fou Peut-être qu'un jour Anna En aura marre de lui Alors je serai le seul à lui faire les yeux doux Comment lui dire Que je l'aime Lorsque j'entends ça me rend fou Peut-être qu'un jour Anna N'aurà mar de lui Alors je serai le seul A lui fer les yeux doux Comment lui dir En Ethernet lo que sonó Fue Serge Gadbu chuba du Ça me rend fou Inicio del espacio publicitario Avísame esto que ruido, eso ahí sabe tú que pero la pero, a, a, no. pero ver, para qué te contratamos pe? ver, me cuenta, sí, está ya sé que trabaja es por pie, por Carolina, no, es pero... mi gana amigo es mi no, pyme, amigo, mi pime, amigo. Pues ya dice se, se, se pone escuchamos una pero, cosa sí no. es publicitario 88.7 la tribu ¿Eh? radio sin oyentes Apágala y hace tu radio Apágala Dime dime la lectura de la información increíble. ¿Alfalta me la Messi para comparar patas cortas. Pero Messi también. Corre, corre, corre, corre. Anda, agárralo. Vos. ¿Cuál fue tu mejor cambio? Vos Moretti, uh, yo. Sí, cambios los cambios gran disco de Bowie además de, sí y eh no mucha gente que cambia de, de, de, que tiene cambios felices de, como de de trabajo de así cambia cambia de, cambia de puedes, puedes cambiar de familia te adopta una familia nueva los Ajá. cambios del auto basta cambia, cambia. digamos el chiste cambia, que todos tenemos en la punta de la lengua cambia yo de paso de segunda a tercera todos, bien. Bien. todos los días muy bien sí. esos son che oye gracias señora Laura Viale por, por, por, por, por, por, por, por tanta magia de aquí el programa en el momento viene el baterista y le pega a los platillos sí, y me te, te da calambre. Te prende fuego la novia. Vos modo, ¿Qué... ¿cuál fue el cambio eh, ese que decís? Este fue el mejor cambio bueno, que bueno, dices. Bueno, bueno, aguantamos un ratito. Aguantamos un ratito. Va, ¿Con, ¿Con quién hablás? ¿Qué me decías? No, te Gracias. estoy preguntando, ¿cuál fue tu mejor cambio? Ah, este que estaba haciendo ahora. ¿Qué cambiaste? ¿Eh? ¿Tres, sí. tres figuritas, pero tengo la de Beto Másico. Tiene la de Beto Másico. Sí, la de Beto Másico tengo. Beto, Beto Másico? Sí. El, el, y ¿y antes, el, antes la tenía. ¿Cuando jugaba en Boca o cuando jugaba la, en...? La ¿Eh? ¿Cuando jugaba en Boca en o...? En Feo y en Boca, tengo. La que jugaba en Boca y la que jugaba en Feo. Ah, tenés las dos de Alberto sí, Másico. Sí, Alberto Másico. ¿Y por tu... la cambiaste? La cambié por una vida. ¿Por una qué? Una vida. ¿Una vida? Budú, una vida, budú, pero tú. Una vida. Una birra. Claro. claro. Una birra. ¿Lo entendés? Eh, igual el betete está todo dio. ¿Vos todavía la birra es bella? Esta, esta semana esta semana que tuvimos acá haciendo el cambio de la puerta para que entre de dos coches acá está quedando nuevo. Sí, claro, Kidomo va. Es, donbo, gábado, ¿eh? es mm. verdad porque ahora vos te mudaste y ahora estás acomodando los coches acá. Hoy viene de guapo hacia lotido y no, Ajá. me sacó la policía porque hay una controversia acá a la vuelta. Pero cómo a los tiros? No, a los tiro no. No, no, ya hablamos mil veces de esto. ¿Qué pasó? Que a los tiros no porque hablando la gente se entiende. Mira, no, mira, hablando la gente se entiende. Lo mismo, lo mismo. No, se me ¿Sí? fue Modo. Era un chiste, Modo. Tendría que estar trabajando en el pasaje Bogado. Ah, es cierto, que queda cerca de acá. <risa> oh, Eso es ja, gracioso porque él Fernando ja, Bogado. Jaf es ja, Juan Antonio, Antonio Florensia. Ah. Lo cagaron a trompas hace poco, mira. Tu ah. mejor mensaje, gana dos entradas. Mm -hmm. Para mañana, sábado, para ir a ver Perro Diablo en el Zaguán Sur. Mm -hmm. Moreno, 2-3-2-0. Atenti. ¿Tenemos algún mensaje? ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje? Sí. ¿Vero? ¿Hay mensajes? pero sí, sí. no, mensaje? no soy Vero. Vero no vino hoy. No. Bueno, no importa. Te vamos a decir Vero. Claro. Hola, Vero. Hola, Vero. Vero. Yo no Vero. voy a contestar si no me llaman por mi nombre, chicos. Bueno, Vero, estás despedida. Mensaje, por favor. Sí. Eh, Javier Del Estal dice, mi mejor cambio fue pagarle al kiosco con caramelos. Nunca tenía cambio y me daban caramelos. Ahora le pago con caramelos y me dan cambio. toma pago. Mira. Mira. Toma pa' vos. El tipo vos. hizo probar un trago de su propia medicina. medicina. Todo no. vuelve, diría. Sí. Para sí, mí que sí. está mintiendo igual. Para mí también, eh, ojo, porque yo no, nunca la vi eso. Es raro. De, de otra manera, bien, eh. gracias a Javier, que más que un amigo, es, es, un, un, un, es un asigo. Una es, una, <risa> no, <risa> es un amigo. <risa> es <una> amante. <risa> es un amante en bruto. Es un amante en bruto. Es un amante en bruto. Es una, una, bruto. Es una cuando hace frío. Por eso... Eh, Cuando uno ve a esa gente que cambia todo el tiempo de su ponte en la edad de la adolescencia, que es común, esos cambios, que de repente sos ricotero y pasas a ser absolutamente eh, hippie y después sos hipster y después sos, viste que hay, hay gente que cambia son mucho. ¡Boludos, son boludos los sí. adolescentes! A, son boludos. No, no es son, cierto, eso es inmutable. No son eh eh boludos, son adolescentes, adolescentes. Busca sí. A bolude ese <risa> Me gusta cómo aprendió esa palabra, pero sabe todos sus significados. Porque tiene L, claro. tiene R. Está nos ha llevado, A China, China se ¿cuánto tiempo la infle que la baja? Aprende, aprende muy rápido al a español. Sí. Bueno, eso es cambiar una lengua, ojo, con, con, hablando de consignas. Muy bien, y volvemos, volvemos a ella. Claro, porque la consigna de hoy es, ¿cuál fue tu, ¿Tu mejor, mejor cambio? cambio? Sí, yo cambié lengua por otra. Bueno. Ah, sí, lengua la vinagreta. <risa> lengua en zambuche de milanesa. Lengua materna. Lengua materna. ¿a quién tiene cliente? Cambió eso ¿Cambió eso a, Mira, el seso. Cambió el seso. Cambió... ¡Ah, cogel! Ah, ah, no, pensé sí, por un momento que ah, había una parte de la boca. Cambió pito claro. por concha. Ah, ah, claro, claro! Lo que habíamos hablado... ¿A quién no lo vio? ¿Qué la cosa? ¡La concha! ¡No! no, no eh, ¡China, por favor! ¡China, por favor! Sacala, acá, no, no, no, ¡Por acá, favor! ¡Celón! No, si, si no es hay, que protegida por el INADI, te juro que la llevan presa, pero nada por medio. Hay ciertos cambios que pueden ser más eh, humorísticos que otros y, y cambios que son verdaderos. Por ejemplo, gente que tiene eh, que necesita un trasplante de corazón. Hay uh -huh. gente cambia de corazón qué ¡Ojo! ¿Cuántas cuántas chicas han cambiado de corazón? bueno ¿Cuánta yo, gente ha cambiado? Yo personalmente ah, me mira, cambio algún órgano una vez por, por, por año Porque tengo la obra social Que me cubre un, un, un, una donación por año Y entonces cuando en diciembre no perfila nada que me falle Me hago... Eh, me, bueno, me rompo algún algún eh, algún órgano Así que... Bueno, el año pasado, el diciembre, me hice, me hice cambiar el corazón Me lo dieron la semana pasada y me dieron el de Bebo Valdés Ah, Así que ahora tengo la pelvis descontrolada Suerte que es de titanio Gracias, Guita de Salary Gran amiga de Verón no, bueno, Hace mucho tiempo, tiempo. Después le quiero hacer una preguntita cuando me Vuelva, cuando me vuelva hacer una preguntita De esas que me gusta hacerle a mí Gracias, Guita, de Salary, con nosotros, que cuando volvemos, volvemos todo este, este programa, cuando volvemos, volvemos todos. Sí, sí. Espanada. Y así como volvemos todos, también vuelve ese laboratorio, ese lugar donde se cuecen las habas, donde las ideas emergen e, mm. y, e, e, e hierven desde la sartén y se hacen a carne viva hecha un infomercial. Sí, un infomercial de algún producto nuevo, de laboratorios... Internet. Realmente venite porque tranquilo, vos estás en tu casa y decís, "Che, eh, que, eh, la verdad estoy que muy arriba, tranquilo, papi." En Laboratorios Internet hemos creado una nueva medicina antidiototaje, Que se llama? Autodepresiol ah, para toda la familia. Ni nos dimos, sobre todo para la abuela. Interrumpimos tu sinapsis acústico sentimental para toquetearte la billetera inapropiadamente. Hm, mm, mm, sí, así eh, ahí te gusta, ¿no? Mm. ¡Qué alegres silbas! ¿Vos? ¿Sí? ¿Qué hacés con esa cara de satisfacción si hoy no te compraste nada caro? No sé, me siento bien. Creo que no necesito nada. P perdón, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y las cosas van bien, estoy tranquilo, en un estado de paz... Pa pará, pará, Oyo, que se te vuela la bambula. ¿Hace cuánto que te pasa esto de sentirte bien? Mm, no sé, hará una semana. Y decime, ¿en esa semana qué hiciste? y paseé, visité unos amigos, mi de pelis, nada útil entonces. <ríe> y no. Muy bien. Lo que vos necesitas es una buena dosis del último producto de los laboratorios Infernet. <risa> Autodepresión. Autodepresión. Uh. Una dosis diaria de autodespreción te llena el espíritu de asco, vergüenza y culpa. Todo lo que necesitas para alimentar tu raquítica voluntad adormecida por el contento. ¡Fuera! No entiendo. No me extraña. Es muy sencillo. Hoy en día, la gente intenta estar equilibrada y sentirse bien. ¡Error! No tiene cerebro. Cuando una persona se siente bien, su iniciativa y su creatividad se debilitan en el plástico transcurrir cotidiano, y su valor funcional como individuo se reduce a cero. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Eh... Sí, eso sí. ¡Gracias, ciencia! El hecho es que para que la sociedad avance, las personas no pueden estar tranquilas y ociosas. Todos tienen que sentirse incómodos por estar vivos, avergonzarse de la suerte que tuvieron y sacrificarle cada segundo a la acción pragmática. El autodesprecio es lo que construye cada puente, escribe cada libro y conquista cada tierra. Mientras la satisfacción se queda en su casa, mirando a los Simpson y fumando una vela. Oiga la historia de Nelson y su gran amigo Martín. Pero no tengo motivos para sentir culpa, ni vergüenza, ni nada. ¡Motivos te sobran, Gil! mírate al espejo, apretáte los rollos, pensá en todas las veces que te rebotaron, recordá tus fracasos laborales y académicos, la decepción en los ojos de tu padre, mira a la gente que vive en la calle, contá las infinitas miserias que no te tocó vivir por pura suerte, tomáte una autodespresión con el whisky de las 10 de la mañana en un vaso de Telgopor en tu trabajo irrelevante. Y ahora, ¿cómo te sentís? Mal. Me siento mal. Siento que mi alma se va por un desagüe Empujada por los recuerdos de todo el tiempo que malgasté Y la gente que decepcioné ¡Divino! ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé No no no no puedo volver a casa Voy a ver si puedo hacer las estas en el trabajo eh, O adoptar un chino O terminar la carrera O convertirme en alguna religión Suena genial, pero atento Limitate a las creencias judeocristianas Que fomentan y nutren la culpa Nada de grasados orientaloides que te alejen de tu destino mecánico Na myoho wengekyo, soy uno con el todo Pero anda a laburar, pelado atorrante El todo necesita lavacopas oh. Gracias a autodespresión me odio a mí misma tanto como odio a mi marido Gracias a autodespresión por hacer que esta relación enfermiza y bastante dure para siempre Ese es un matrimonio como los de antes Y si tienen hijos, cuéntanle todas las cosas que tuvieron que sacrificar por ellos Autodespresión es hereditario Claro, claro, gordo, sí, man, sí, estoy saliendo del gym. Paso por el depto y voy para la fiesta. avisar a las chicas, man. Eh, dale, acelerá, boludón. Quizás con suficiente superficialidad y ruido puedas aturdir ese recuerdo del cumpleaños en que tu vieja te dijo que fuiste un accidente. Todas las noches me tomo una autodespresión y me masturbo con videos abominables. Cada vez lloro un poco menos. Esto es tan parecido a mis sueños que me asusta. ¿Y quién no? Distanciate emocionalmente de toda la especie humana. La psicosis es muy rentable. Eh... Sí, sí, es bien. Gracias, ciencia. Y usted, oyente, que hace riéndose de una realidad cruel? No deje que la ironía suavice la percepción de un mundo fundamentalmente injusto y dañino. Tome usted también su autodespresión de hoy y amárguese hasta la productividad. Y eso no es todo. Si pide ahora su autodespresión de sin internet le enviaremos una yodineta rotosa, una heladera llena de sobras de roticería y una caja de falsas esperanzas para subir bien alto antes de hacerte mierda contra la miserable realidad de tu existencia inconducente. ¿Qué estás esperando, desperdicio de órganos? Que te la lleve a tu casa. ¡Llame ya! <risa> Sonó no, en internet fue Emir custorica and the No Smoking Orquesta. Daddy, don't ever die on Friday. ¿Alguna vez te hicieron? ¿Saxo oral? internet cambiame la lengüeta, que esta ya está empapada esa yeah. Omar tengo una cumple yeah. ¿Sabes que si contestás la consigna podés ganarte dos entradas para ir a ver a perro diablo el sábado en Saguan Sur que es el eh, Moreno 23120 Y además, vos bueno, no te olvides que podés venir acá a la radio A Lambaré 873. ¿m? Y buscarnos en Facebook que es Internet la radio en el Facebook, ponés ahí y tanto estás ahí. ¿Cuál fue tu mejor cambio? ¿M? Hola chicos de Internet, faindale ese. Te quiero decir que me encanta su programa, cada vez ese pibito cocina mejor. A nada te gusta el pan negro. Ah, ele va. Bro. Sosineiro. Ni moreno. Demonton desse chao. Tchan que pode hacer feel... de Patito feo, una vida sex, sí que te en un plato. Aquel que lo deja ser impenetrable y sale con un palacio de verdura y marisco y pedón de los pescados impenetrable. Aquel que le pone esa mirada a la película como Transformer y sale chat. No tuco de salsa. Exacto, bárbaro hecho. Aquel que lo rapta una célula terrorista talibanesa y los convence a fuerza de vegetarianismo de que se vuelvan a la senda del cristianismo. Con ustedes, nuestro chef. ¡ALEJANDROOOOOO! ¡ALEJANDROOOOOO! ¿En casa se cocina? ¿En Facebook? ¡Cómala, muchachos! Oh, ¡Ale! Vale. E impecable. cómo estás? Muy bien. Para el primer programa de la radio, la tribu de Infernet, Ajá. he traído dos cosas muy ricas. ¿A verga? La primera va a ser una tostadita de pan de focaccia Ajá. Que le vamos a poner arriba Un pedacito de manzana Un pedacito de queso Salmón Grav Black oh. Y arriba una salsa Teriyaki oh, Salmón no, con apellido Mamá. Esto es un appetizer que podemos comer Un domingo al lado de la pileta Ah, un buen appetizer al lado de la Para pileta. beber Esperá, ¿qué, ¿Qué sería una petiser una appetizer es algo una entradita, es algo pequeño Ah, un Ajá. aperitivo un agape. un agape Se come los cocktails Como el buñuelo de la selva Como, como esta. Es una especie de finger no, food, bueno. también se lo puede denominar. Finger food. Bien, combina con los dedos. Sí. sí. Para combinar esta tostadita, Ajá. he traído una bebida muy famosa, que mm. se llama Gin Tonic. Muy bien. Qué rico. Muy cool, muy sí. palermo. Quién no, en un boliche se tomó un Gin Tonic algún momento de su vida. La ¿eh? gente pobre. <risa> no, la gente pobre quizás toma ginebra y la corta con Seven Up. Es oh, muy un parecido al Gin Tonic. De qué con, bueno, ya sabrás decir, no vos, ¿verdad? No quiero meterme en tu En mi mano derecha tengo una botella de ginebra, mm. ¿sí? Qué que lindo. se llama de marca Beefeater, oh. oriunda de Londres, el comedife. Este gin es fabricado usando licor a base de grano neutro los cuales maceramos durante 24 horas entre, con otros ingredientes como eneldo, cardamomo, cáscara de limón, cáscara de naranja, semillas uh, uh, de coriandro, todo eso. No, lo hizo Bifita. Ah, ah el chabón. Ernesto no. Bifita, gracias. Fui, lo compré Carlos. y me Carlos. Lo traje. Bien. Luego de toda esta maceración de 24 horas, de sí. 24 horas se destila durante 7 horas por un proceso de evaporación y condensación, Ajá. y eso es la destilación. Muy bien. Como lo que te pasa en la nuca en verano. Te escucho y aprendo. De esto obtenemos un pequeño líquido muy transparente el cual se le añade agua ablandada. ¿Qué es la cagaza trompada? El agua ablandada es agua que se encuentra es, eh, en ella se encuentra ni suelta mi, ni ni cantidades de sales. Mini, Ca o sea que, de o sea, son, no es mica, es mini Ca cantidades. Son, no tengo sitios felices que, que camino. No son cantidades. Sino agua ablandada ¿sí? Bueno, se mezcla todo esto uh -huh. Y ya se embotella Y acá tenemos el gin Perfecto que ¿Con quién lo vamos a mezclar? Qué lindo patrón oh, ah, Tiene 40% de alcohol en Europa Y nosotros en Sudamérica Lo, lo tomamos al 47% por La, La, La misma marca Relativamente ¿sí? más grande Sí, sí, 7 porciones Chicos, de alcohol comienza, por favor. No, Bueno ¿Con qué lo vamos a mezclar este gin tonic? Para fabricar un gin tonic necesitamos tónica. Acá en mi mano izquierda tenemos una latita de agua tónica. Agua tónica. De marca Schweppes. Schweppes. Johann Schweppes. Johann Schweppes. Un alemán. Sí, sí. En alemán. 1783 inventó una manera eficaz sí. de poner dióxido de carbono en, la, en el agua embotellada. O sea, che, de, que el soda, ¿eh? de ahí so viene... Ahí fabrica Conciente. la soda. Soda. ¿Sí? Ah, Schweppes fabrica la soda. Schweppes fabrica la soda. mira qué bárbaro. Un alemán que vivía en Ginebra, que después se fue a Londres, puso la fábrica de Schweppes se llenó de plata. Vivía en Ginebra. Después, los, los jarabes fueron haciendo que venga la Coca-Cola, la Fanta y qué sé yo. ¿No? El sí. origen del gin es en la India. En la ciudad de Bombay. Las tropas de eh, Inglaterra, sí. que estaban apostadas en, en la India, sí, debían una. tomar... Un líquido que era quinina mm. Lo que hizo Joep fue ponerle la quinina A la soda y fabricó El agua tónica oh, yeah. Quinina gaseosa La quinina era eh, la solución A la malaria, que era una enfermedad Que invadía la India y las tropas Morían por malaria ¿Sí? mm. Así es como para festejar su triunfo la trupa agarró, hizo esto. A ver. Puso oh. jean en un vasito. Escuchá, escuchá, escuchá, escuchá que lindo. Escuchá como la sacó. Escuchá que lindo. Yo voy a servir cuatro vasitos acá. Cuatro vasitos. Para mis amigos. Y después... Eh, amigos, no son para mí, ¿sabés? La porción es tres por uno. Le agregás tónica y cascaritas de lima oh. para que oh. le den ese sabor típico. Oh. Y así festejaban oh. las tropas inglesas que estaban apostadas en la India. Oh. Y ustedes... Se toman este trabito Y lo apruebo Y te digo que pasa No sea cosa que tengamos malaria No vimos Chinchón Salud No vemos Niki Esto es cierto La gente piensa que ¡Fue Django, Django! ¡War! ¿Qué es un poquitito de... ¿Un poquitito? ¿Un poquitito? Yo soy un oficial de policía, caballero. ¡Acompáñenme! ¿A qué teto? ¿A ah, qué? Infernet. En Infernet, estamos juntando la teca para el programa. Y para la fianza. www.fmlatribu.com Aviso, su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Cuidado, Juan Manuel. Que hay mucha carga por Capri Taniño. Son las 23 horas en la ciudad de Buenos Aires y en Internet comienza A Dos Nazos. Noticias, perspectiva, olfato periodístico. A Dos Nazos en Internet. La del Olfato te lo debo un hermoso día está acompañado una hermosa música para ir al chip hacemos step 1 arriba step 2 abajo hoy que está a una temperatura de que rota los 20 30 grados alrededor de esa franja encontramos temperatura necesaria comete un poncho y ponete un guiso <risa> robó huyó en Camión, un joven robó un local de ropa en la localidad de Quilmes, en el Gran Buenos Aires. Se llevó varias prendas de marca. Un día después, vive al lugar al de lecho a cambiar las prendas robadas, porque porque no eran de su talle. La parte eran calzoncillos, lo cual nos dice la noticia, porque uno sabe que un calzoncillo no se devuelve después de haberse claro. lo probado. Pero los había robado en un chiquis. Ah, en un chiquis, claro, clima, porque sí. era medio apretadín. O sea, sí. estaba comprando justo en esa época, cuando cambió, viste como era el boxer. Claro. Y no, el boxer viste no que era... los chiquis son como adultos pendejos en ese lugar. ¿no? Sí, sí, es, eh, imita la masturbación, más tarde. A ver, nada ¿no? Se puso blue por el Cepo Campeano. Un arbolito de la calle Florida falleció ayer rumbo a una transacción en una casa de cambio del centro porteño. Testigos afirmaron que la víctima se quedó sin oxígeno, se puso azul y se desvaneció en la vereda. La investigación analiza la hipótesis del ahojo financiero. Ese me hace Tolkien, ¿viste? Ese pueblo de los, de los, de los árboles que caminan. No Eran todos arbolitos. Vos sabés que en Frodo sí, en realidad no. no iba a quemar el, el anillo ese loco, sino que lo no, no iba a cambiar no. por a mí, plata. A mí me da gusto, me da gusto pasar claro. por Florida. Creer a Venezuela, gente. que ahora supuestamente el cambio te ayuda. Claro. Hay mucha gente que está haciendo venir la margarita. Frodo quiere ir a venir la sí sí, sí, sí, sí. Pero bueno, pasa. Esas cosas pasan. Vientos de cambio en el norte. E-E-U-U, negó la construcción de una giganteca estación espacial destructora de planes el jefe de la oficina presupuestaria el jefe de la oficina presupuestaria para ciencia y espacio de la Casa Blanca declaró que comparte el deseo de crear empleos y fortalecer la defensa nacional, pero no somos partidarios de la destrucción planetaria Yo creo que la destrucción del planeta es un muy buen plan para el 2014. ¿Vos eh, qué opinás? Eh, yo, eh, yo, yo. Es un muy buen planeta. Cla sí. Me encanta. Ese, ese, ese es el momento que nosotros estábamos buscando eh, desde hace tres horas, <risa> previas al programa. Muchas gracias por la colaboración y te amamos. Ay. Ahora sí el tránsito a cargo de Bubu Barbalara. Buenas tardes, Emiliano. Acá Bubu Barbalara sobrevolando la ciudad. Te cuento que está todo muy bien. Eh, hay un poco de congestionamiento en alguna área. Cu ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bajale, bajale, bajale! ¡Subí, subí, subí. Bajale. Bueno, ahora se congestionó. No. Nos está pasando por un enjambre. Te te tengo que dejar! No. ¡Sí! Muchas gracias por compartir este hermoso momento entre niños, niños con más o menos pelo, más o menos peso. Nos encanta compartir con ustedes este momento en cual el, el, el olor en el aire es un honor a noticias. La música está enredada en tu vida y solo vos conocés esa lógica secreta que está detrás de tus pasiones musicales. Sabemos que hay algunos temas que solo son significativos para vos, por alguna emoción cifrada en tu pasado que es único. Infernet quiere conocerte, cortar por el cartílago y hacerle una autopsia al DJ mutante de tu corazón. Porque nos interesa saber qué parte de vos es la que une esos dos temas que no tienen nada, pero nada que ver. presenta con moco. Hace 20 años que no veo a mi abuela. Hace esos años que no piso el campo, que no cruzo ni vuelo esos pastos ni me ilumine ese sol misterioso de las seis y pico. Era chico, y junto con el fuego donde se hacía el asado, sobraban las guitarras y los cantos, las historias de lobisones y bomberos, Las empanadas se hacían al horno de barro, los quirquinchos en la parte de atrás de la casa, debajo del ombú y al lado del tronco más viejo del mundo. Mi abuela era alegre, inquieta. Tomaba yerba mate con los hijos y bailaba samba con los nietos. de ayer como lo hacía mi abuela si me parece verla pañuelo al aire volar si me parece verla en las trincheras perfume y agua pa'l carnaval corazones ardientes las oh, oh, oh, oh. trenzas de las mozas que salen a uh... En campo, en mi potrillo, conocí a la hija de la vecina. Recordar su nombre me es imposible, pero no su cara. Una especie de ángel, la estrella del sur, iluminó con sonrisas esa tarde. Me mostró cómo se esconde el agua bajo las piedras y por qué los caracoles tienen sus tiempos para andar. Le quise regalar una brújula, por si se perdía. Pero me dijo que se guiaba por el sol, por el viento y por el silbido de un indio perdido un indio que perdió su lugar. Hoy veo esa brújula y me pregunto si yo soy aquel indio perdido que silva buscando mi tierra perdida. Agradecemos eternamente a Javier destal gran oyente que ha mandado estos dos temas que nada tienen que ver el uno con el otro, pero que tienen una historia que los une. Por eso es importante para él. Recordá que vos también puedes hacerlo mandando mensajes privados a Infernet, la radio en Facebook y mandarnos tus dos canciones que nada tienen que ver, pero que se unen en el sentimiento más anal. ¡Mandalo un poco que lo come! Hola, mi nombre es Mirtha Legrand y escucho internet porque este programa trae fuerte internet a mí a mí amigo me recalfa, ¿no sabes? ¿Por qué da que pasa? Lo hago sin repiola. Cambiame la lengüeta que esta ya está empapada. para este premio hermoso que vamos a entregarte eh, oh, oh, eh para infernal la radio se han mandado los mensajes correspondientes a las consignas que hemos mm. dicho que de contesten hoy y los mensajes y los participantes son Paula. María del Mar Rocha dice, dejar de escuchar Radio X y sintonizar internet. Vos Voz data, temo en el que sonaba antes. Sabés Ajá. porque me cae vitamina, loco? Porque... porque re Rocha. Ah, es cual, tenemos un baila. mensaje de, Diego, de Sebastián sibona que dice Hace poco en mi CV cambié de Hijo 0 a Hijo 1 Medio maricón, ¿no? Oh, qué, oh, belleza. Belleza. Qué, ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Hola, un saludo para Lu, Lupita Me enternece ¿eh? ¿Cómo se llama, Lupita? Vamos, Lupita. un mensaje más, por favor A ver A ver, a ver a ver en eh, que estamos estamos veo. muy sí. eh, Mientras tanto, ¿no? ¿no? a Sagovia un mensaje. A Sagovia, las cartas. Nélida Aide Gallo dice, "Hola, buenas noches, mi mejor cambio fue cambiar. Yo. Cambiar yo", dice. Yo. La parte que corrijo no va a salir. Nina, arma allá. Bien, están hasta ahora estamos compitiendo, estamos compitiendo, digo, yo también porque yo voy a mandar un mensaje. Ah, bueno, dale, dale, tira, vamos a aceptar y lo vamos a escuchar y lo vamos, y vamos a rechandar. Vamos mensaje. ¿Cuál fue tu mejor cambio? Escribinos al Facebook, internet, la radio. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Para para para para. Para la mano. Póneme un. Tiene el... cognómico de mi vida. Yo debería ser un escéptico. Francis el equipo. Y en cierto modo lo soy. Soy Platartucho. Esto es serio. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Infernet presenta Creo que has. ¿Adónde va, Pepito? A buscar Y ya me estoy prendiendo a otro pucho. No puedo esperar quieta ni cinco minutos. Me había dicho que el anterior era el último. Rompo cada promesa que me hago, siempre. La misa permanente de traición, con conmiseración, autodesprecio, justificación y reincidencia. ¿Lo de diciembre? Esa fue la única decisión que supe tomar, un acto supremo de libertad. Y me tuvo que encontrar la idiota de mi hermana y llevarme al hospital. Cada minuto hasta el momento más puro de la vida se mancha con la ineptitud de los demás. ¿Y este de qué se ríe? Cada vez que lo pienso me dan ganas de reírme como un loco. Todas las veces que pensé que estaba enamorado. Pero ahora recién entiendo que enamorarse era esto. Esto es algo constante. Algo que tiña el mundo. Y se entreteje en cada minuto. Es una estupidez. Pero de repente tienen sentido todas las canciones de amor. Y yo también rebalso de ganas de probar lo que siento. Conquistar el mundo y dejárselo en la puerta. Defender su alegría para siempre. Así quiero estar. Atrapado en la felicidad para siempre. Cobro la pensión a primera hora. Paso por lo de Julio a hacer la compra. Y ya dejo la masa y la crema preparada. Espero que me lo traigan al nene. Hace cuánto que no lo veo. Está grande Tommy. Ya no la quiere la abuela. Cuando viene se enchufa el celular y ni levanta la vista. Pero yo sé que con las bombitas de crema lo puedo. Y así se quedan un ratito más. Que si no están media hora de compromiso y se van. Ya me dejan solo otra vez. ¿Cuánto falta? Cuatro días. Mañana paso por lo de Julio. Me quiero matar Justo ahora se me muere la batería del celu, no tengo música y me dejé el por Me viene la ansiedad. ¡Este, este colectivo, colectivo no viene más! Su sonrisa cuando llegue, esa sonrisa es lo más hermoso del mundo. Si en cinco no llega, me vuelvo a casa. Sin droga no puedo. Tommy, cuando era chico vivía uca pero está grande. Al próximo me tiro. Infernet. Once we... que eso no fue, Mariam Aki. If love is a red dress, hang me in rags. Muy bien pronunciado. Even, no te vayas porque ahora llega el primer inferacústico del 2013 en Radio La Trigo. ¿Quién? Maca... Mona mu En blota, en blota algun per la clau. Lay You have so been by Oye loco el mundo es un barrio, homi. La tribu. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. muchachos. Yeah. Nos acabamos de enterar que todos los chanchos están llenos de monedas de oro. Yeah. Entonces vamos a ir para adelante. Yeah. Sí. Porque sin sacrificio no hay victoria. Sí. Sin victoria no hay ganancia. Sí. Vamos ¡Por la gloria! Sí. Sí. ¡Por la ¡Por Escocia! ¡Por el poder de México! ¡Por Infantil! Sí. Fernet, despacito, despacito, despacito le rompimos el chanchito. Oink, oink, oink. Oink, oink. oink, oink. Ah, <tose> Si mandas la respuesta a la consigna ¿Cuál fue tu mejor cambio? A internet La Radio O en el Facebook Puedes ganarte dos entradas para Perro Diablo El sábado mañana en Zaguán Sur Moreno 2320 Puedes llamar por teléfono también al 48640489 O al 866-1095 Hello Brother Alejandro hey. Muchachos, acá el hey. traje Las tostaditas de salmón oh, Gravlak Que rico Bueno en mi mano tengo un plato redondo en el cual adentro tiene un par de tostaditas, las cuales están hechas de pan focaccia. Permiso. Arriba tiene manzana, queso y por arriba el salmón grapa. ¿Para que esto lo voy a probar ahora? Mientras los chicos degustan, yo les voy a ir contando que eh, durante la edad media se... se... que Chicos, hey, coman bien. Che, están haciendo un desastre. Durante la Edad Media, los pescadores lo que hacían para conservar los pescados los enterraban en sal para que duren a lo largo de las épocas porque los salmones pasan una vez por tu zona, después no pasan más. Entonces, ¿qué hacían? Grav lag significa en escandinavo, grab enterrado o agujero y lag salmón. Entonces, el no. es un salmón el cual se entierra en sal. Lo que hice yo fue, agarré la bandejita, puse un salmón Le puse sal, después le puse cáscara de limón, de lima y de pomelo. Le puse azúcar arriba y sal. Lo tapé durante dos días en la heladera. Luego lo corté en finas lonjas y preparé esta tostadita. ¿Qué Emiliano me va a decir? ¿Qué le pareció esta tostadita, Emiliano? No se puede creer. Emiliano está pelado porque le volaron la peluca. Si ustedes quieren saber cómo hice este pan focaccia, es muy fácil agarras 500 gramos de harina 250 centímetros de agua le pones 25 de levadura y 20 de sal, mezclas todo con un poco de aceite de oliva, haces una masa, leva la aplastas, la pones en una placa y le tiras romero picado media hora y tenemos un pan focaccia increíble, el cual después de frío lo cerra lo cortamos en hojas bien finitas y lo hacemos tostadas, bueno la manzana el jengibre y la salsa teriyaki que envuelve nuestra preparación está hecha de una taza de Vino tinto, una taza de soja y una taza de azúcar. Mm. Chicos, ¿les gustó este plato? Bien Impresionante. Bien, bien. Gracias, Alejandro. Estas recetas y otras más en En Casa Se Cocina sí. Facebook. Ahora, internet en Radio La Tribu. Ah, uh, el arte del sabor. Jata, jata. Jata, jata. Estás escuchando Infernet. Aflójate Sonríe fugaz Mi cuerpo astral Y cierta pasión nace en mi alma prescindiendo no oyente ideal fa Net, lo que sonó fue virus. Encuentro en el Río Musical. Encuentro en The Musical River. ¡Quincha pelota, boludo! Che, ¿y a dónde te vas a ir de vacaciones al final? A ningún lado, no me interesa. ¿Cómo no te interesa? ¿No te gusta viajar? Nah, es incómodo, caro, inútil. No hay ningún lugar lindo para ir. ¿Cómo que no? ¿La playa? Ah, sí, la playa, sí. Donde la mugre y la arena se juntan. No, gracias la montaña. Está ah, claro, si trepar como un boludo dos horas y después ver una imagen que es como el proyector de pantalla de tu computadora, todo oh, me fascina acá. Ya sé, algún pueblo en el norte. Tengo canal encuentro para ver el programa de boliviano y peruano hasta. ¿Por qué no te vas un poco a la con madre? El ¿Al único lugar donde queremos volver? Mi vida. Se recon tu madre. De que me besas con amor. No te tires por el balcón, sabes que estoy cansada de repetir repetírtelo No amenaces mi corazón Cuchillitos sin filo sobre tu piel, maldigo el día en que te lo saqué Llama al afilador, tu novio del montón, te va a facilitar el Gracias al cielo han vuest, vuelto, puesto, puesto en nuestras hueltes en eh, los internet acústicos y no solamente han vuelto, sino volvieron por millones de amores que se acercan hasta una guitarra que se toca con dos manos y canta con una voz. Gracias, Macamona Muola. Lo que estaba sonando es una band, es una canción de la, de la banda que se llama Balcón, sí, se llama Balcón. La banda, digo. No, la banda se <ríe> llama Mamá Mona. Mamá Mona. Mona, y esta sí. canción se llama Balcón. Pero Exacto, hoy sí. viniste, Solapa. Hoy vine, sí, primero porque, bueno, los chicos nada, están, no sé, salieron, no sé, sí. qué onda. Los chicos nada. <ríe> no, eh, sí vine sola porque, bueno, me invitaron y vine. ¿Qué Perfecto. Sí. Qué mejor que tu voz y tu guitarra. Eh... No, muchas cosas, hay mejores, pero qué sé yo, yo por lo menos me divierto un poco con esto. Creo que es más o menos lo importante, ¿no? Sí, yo ¿Ustedes creo. qué opinan? Diversión. ¿Diversión? Eh. Diversión. otra diversión. palabra que se te ocurra? Entretenimiento. Otra más. Mantarraya. Una nueva. Pastel. Estamos ¿Qué? con hambre, ¿no? ¿Qué estás planeando para este año? ¿Cómo estás planeándola? Eh, a ver, eh, tengo varios proyectos Uno Ajá. es Mamona, como hablábamos en un, hace un ratito Después tengo un dúo con un pianista Ahí solamente canto eh, que es Bueno, Rafael Villazón me acompaña uh -huh. Y después estoy, bueno, este es mi otro proyecto que Soy yo sola, eh, como ser solitario de la vida Cual Kung Fu, digamos, <ríe> ¿no? Sí, con, sola con la guitarrita y cuerda vocal La pura cuerda vocal uh -huh. sí, sí, mucho, mucho aire en las cuerdas vocales Para, para sacar mi sonido y nada, eso, aquí estoy esos son mis tres proyectos, básicamente ¿Sabes que tengo una gana bárbara de escucharte? Eh, bueno buenísimo, yo tengo gana de cantar so, so, so no justo Suenó tan perverso <risa> no. ¿Sabes que tengo una bárbara, bárbara, bárbara? La tengo bárbara, una bárbara, bárbara en casa bárba, que justo los... quiere escucharte Macamona El mundo gira y no sabemos por qué hay mucho que hablar Ya sé, estamos rodeados de gente que nos mira y habla de más No me den un pedazo de Alplax, quiero tu paz no me den un pedazo de Alplax, quiero tu paz. Uh, lo sé, estoy más loca que vos y además la mente no me deja respirar, lo sé. sube al plax quiero tu paz ay pero hoy intentémoslo de nuevo miremos por la cerradura de la puerta hacia la libertad pero hoy intentémoslo de nuevo miremos por la cerradura de la puerta hacia la li Quiero tu paz. Uh -uh. No me den un pedazo de alax que a Hermosísimo. ¿Cómo es el nombre de esta canción? al alplaz. alplaz. Sí, Alplaz. <risas> alplaz. Hermosa canción. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien? Buenas noches, bienvenidas a este programa. Hemos quedado un poquito aturdidos de sí, La verdad que la ha pasado muy bien escuchándote y bueno. bueno, básicamente lo que iba a preguntar era en torno... Más que nada, a mí me sorprendió cómo estás trabajando la voz y demás, no sé, cómo... ¿Cómo viene esa, esa onda si, si vos estás buscando algo con la sonoridad? No sé, en la última parte estuviste nada más diciendo para papá y yo ya flasheé un montón. <risa> o sea, no sé, a, ¿hacia dónde apuntás? O sea, si ¿Es una búsqueda específica? Eh, bueno, sí, hay una búsqueda detrás de todo esto que es eh, básicamente, a ver, es, por ejemplo, a ver, estar cómodo con el con el instrumento en su totalidad, que, que bueno... ...de esa manera... A ver, trato de vivir cada cosa que pasa en mi cuerpo... ...como ser eh, instrumental, ¿no? Me considero un instrumento de pies a cabezas... ...entonces, cada inspiración la vivo de principio a fin... Eh, ...cada nota la vivo de principio a fin... ...entonces, eh, trato de meterme... ...más allá de con la voz, digamos, es la herramienta... ...con la obra en sí, con la canción... ...y bueno, y, y después están todos los matices de la voz... este ...vividos a través de la canción... ...en realidad lo que importa es la canción. Después, bueno, está toda la investigación y, y toda la bueno, toda la cosa esto que, que, que yo exploro con mi voz, este particularmente, ¿no? En, en otras canciones canto otras otras cosas también. Claro, pues eso es lo interesante, ¿no? Como que te estás sumergiendo en capas de sonido que tienen que ver nada más con lo vocal. O se te va va yo por lo menos Ajá. en este tema se nota Ajá. muchísimo, ¿no? Que estás lentamente como perdiendo las palabras y empezando nada más el Por eso ah. digo el para-papá flashero, digo. Claro. Eh, nada, tiene ese costado que es eh, súper interesante como investigación. Ajá. Y... Am, am, eh, yo sí, te, estoy con el mío, si vos... Por favor, siempre acá es doble opinión, como se hace costumbre. Yo prefiero que más que palabras haya música en el inferacústico del día de hoy, con maca, mama, mu. <risa> bueno, este... a ver... ¿Con qué los voy a deleitar? Voy a tocar una canción también que toco con Mamá Mona este, que dice algo así. La crisis existencialista de no saber qué hacer de mi vida, la dependencia absurda y divina que tengo a tu adrenalina. Ay, te y te no tengo nada más que una cama vacía y helada. Es un infierno rosado. Esta rutina es problema. Orgasmos ionante. Yo, yo, yo tengo una duda, una duda rapidita. Eh, el nombre. ¿A qué se debe el nombre? ¿Qué ¿Por el qué nombre es el nombre? Qué? el nombre de El nombre de vos solista, el nombre de vos con la otra banda, el nombre eh, en general. Entonces escribaba Mona. El el, el nombre... maca mamamona o maca monamú. Es un trabalenguas en realidad. Bueno, eh, mi banda sí es Mamamona. Bien. Yo soy Maca Muñoz, mi apellido, mona, me dicen los amigos, maca, mona, mu, así, mm -hmm. es el trabalengua. Y a veces algunos me dicen mona, a veces me dicen maca, a veces me dicen maca, a veces me dicen, dicen mamá, y bueno. Bien, o sea, que, <ríe> que son sí, cosas que pasan, me puede pasar. ¿no? El nombre de todos todos tus, todos tus, tus apodos. Eh, claro, en realidad Mamá Mona iba a ser el nombre del disco que yo iba a tener solista, con, lo, con los muchachos tuvimos muy buena onda y se formó la banda Mamá Mona, que es eh, estable, es fija y seguimos tocando y los quiero, son lo más. Antes que nada claro. es un placer que hayas venido, gracias por estar, gracias por ser. Un aplauso enorme, cálido, desde el fondo de nuestros corazones hacia ti. Pero queremos que te despidas. Primero que lo digas, ¿cómo se llama la canción anterior? Crisis. Crisis. Te odio porque te amo. Tranca. Bueno, me la minita, tranca. De dijo, oh, te invita tranquilo. ¿Podrías despedirte con uno más o preferís ya...? Sí, no, podría. ¡Ah! ¡Mos! Entonces, una vez más. Eh, estoy pensando en la canción. Pensá tranquila, no te olvides Que si llamás al 4864-0489 O al 4866-1095 O escribís a internet la radio en Facebook Contestando la pregunta ¿Cuál fue tu mejor cambio? Puedes ganarte dos entradas para perro Diablo, diablo En el Sahuansur Que es moreno 2320 Mañana sábado Tranqui, tranqui Escuchá Y después hablamos <risa> Internet. Ganaré que me abro pa que conozcas mi vida. Salgo herida y no me queda claro qué quieres de mí. No te alcanzo, no soy buena pa hacerte sonreír, pero inbenzo frase pa que me lijas a mí. Por Hoy, no te alcanza con hoy Por hoy con hoy No te alcanza con hoy Quieres que te prometa amor Pa' toda la vida Quieres estar seguro Que mañana voy a estar firme de mi asistencia mañana, vos y yo sabemos que la muerte ronda por acá. Por hoy, con hoy, no te alcanza, con hoy, por hoy, con hoy, no te alcanza, con hoy. Yo no quiero ser tu pañuelo. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Oh, yo no soy tu mamá, ni quiero serlo. Yo no te voy a cuidar. intentar reconciliar con tu cuerpo y después mirar. mirar va fora i també pa dentro para comprender por qué tanto sufrimiento tu mochires grande y la mía ni te cuento vamos aliviando el peso para ¿Hacen alguna fecha? ¿Tenés fechas próximas? Eh, tengo algunas sí. Eh, pero no me acuerdo ahora. Bien, podés buscarlas en el muro de internet Vamos a poner en la Radio las próximas fechas de Maca. El 20. ¿20? El tigre. ¿20 de...? De abril. 20 de abril, en Tigre. Ajá. Igual después en el amor, en el febo, ponemos toda la data exacta porque... Vayan a Tigre. La gente va a Tigre bueno. y no va a saber si está centro del agua o en el techo. Y preguntar por la mona, por mamá, por... no saben. Ya eh, vi. amigo, me no va a la plata. ¿Te quedás hasta el final? Ah, la mierda. ¿Qué cosa? ¿Te quedás hasta el final? Sí, obvio. ¿Te quedás con nosotros? Sí, por favor. Bien, muchas gracias. Hermosa. Un aplauso. Vas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maca! Hola, Hola soy Sergio Carlton eh, y, y escucho mucho internet porque apela a mi niño interior. ¡Es más uh. Estás escuchando Infernet. ¿Eh? Eh, <risa> ¡Es más una! Es buenísimo que haya. <risa> ¡Es mauna. ¿Le, le gustan los <risa> guajos? Yo hablo aquí ya, son La moneda... La moneda de 10 de 20... Agenda Infernet. Hoy, viernes 5 de abril, en un ratito nomás. Después de las 12, toca La Puñalada en Libario. Julián Álvarez, 1315. Sábado 6 de abril, El Cuelgue en el Conex. Sarmiento 3131. Sarmiento 3131. Viernes 12 de abril, Ladrones de Oxígeno. ¿En dónde? En El Emergente, que es Gallo, 333, Capicúa, Y el sábado 13 de abril, acá nomás, toca Carra Soto en Espacio Terra Nova, Humberto Primo 670, Carra Soto y Maca Mona. ¿Quieren saber qué? quien fue el ganador de estos de estas dos entradas para ir a ver perro diablo. Muy muy muy. Sur, el ganador de las entradas para el programa es H Kamu. Cambios, ahí se cambió. Cambios. Es como el Humus o el Humus. No es como el Humus, es como Cambios. Escúchame una cosa, como Alberto. H Eh, en por eh, línea privada del Facebook, que será mensaje privado podés preguntar dónde las retirás cómo las retirás uh -huh. y cómo hacés para ir a esta hermosa presentación que se va a dar mañana en el Sagón Sur que es Moreno 2320 eh, me parece que estamos casi como finiquetando el asunto no, no, no quiero Hay una Patti Smith ahí que te dice, che, me parece que yo hice mucho más que vos. ¿Por qué no te retiras Sí, Patti, tenés razón. Patti, te, te quiero. quiero. Bueno, hermoso programa. Hermoso, la pase bárbaro, no sé ustedes. Gracias, Maca, hermosa. Gracias, Maca. Gracias, Maca. Le decimos un gracias. ¡Gracias! Nos no, no, no, no, no, no boca a todos. Pero ese era Eso mi bolula de Maca. No, no, no. Che, ¿nos vemos el viernes que viene? No, no, no. Recuerden no, no, no. que pueden venir a Lambaré 873 a tomarse una birrita por 25 pesos, una pizza por no sé cuánto... ¡Yo 30 vení! No, no, no, no. Y escuchás el programa. Lo mismo que hicimos todos los otros dos años que hicimos el programa de radio. ¿Mm? Venimos acá y nos abrazamos desde la Eso. punta del pie hasta la punta del del pelo. Amor, ¿eh? nos vemos yeah. a... el viernes. Chao, fíjate. Chao. ¡Cinternet! ¡Anotalo! ¡Chisquién, por favor! ¡Un llenar! La 333 ¡Oh, inseguridad acústica